Desde el mítico Cerro Dragón, desde los pueblos mágicos del Norte, desde aquí, Iquique, hacemos nuestra segunda parada de un viaje lleno de música que emerge desde las regiones de todo Chile. Hoy hemos llegado hasta la región de Tarapacá, en el Norte Grande, donde nos sumergimos en los colores, el baile y los sonidos de mamba morena.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 Y distribución de música a nivel nacional. Vereda Sur. Capítulo 2. Región de Tarapacá. Artista Mamba Morena. Quiero hablarte de mi tierra. Quiero... Hola a todos los que nos escuchan. Somos Mamba Morena desde el norte de chile la fuerza con el amor y la garra que tiene aquí nuestra tierra nos presentamos somos mamba morena hola eh, mi nombre es camilo estoy junto a Maggie y estamos eh, muy contentos de recibir esta invitación de parte de vereda sur agradecido de, de poder entregar nuestra nuestra magia nuestro arte a la gente Tengo recuerdos muy bonitos desde niña hasta ahora, eh, por las fiestas que se hacen en La Tirana. Las fiestas que tenemos acá en el norte son súper lindas, super grandes, potentes. Entonces, el sonido que nos encanta a nosotros y que rescatamos es los bronces. Es algo que escuchamos y, y nos paran los pelos. Es súper emocionante lo que lo que pasa con ese instrumento. Además de los bronces, también eh, siempre están presentes los sonidos naturales del del ambiente de acá, que el, el desierto, o sea, el sonido del, del viento del desierto, el sonido también eh, del mar, que también es muy hermoso. Estamos en un lugar privilegiado donde el mar y el desierto están muy juntos, entonces eh, esa, esa doble o esa dualidad está muy presente y es muy hermoso entrar en, en, esas, dos, en esas dos aristas, o sea, uno que es el mar que siempre está con mucho sonido y el desierto que es casi silencio. Propuesta artística Nosotros somos Bamba Morena. Mamba Morena tiene una propuesta súper interesante dentro de lo que es el folclore, porque si lo analizamos un poco no hay muchas bandas de folclore donde canta una mujer, entonces eh, ya partiendo de ahí eh, es bien distinto como propuesta eh, folclórica andina y por el lado de la música tenemos parte de nuestro mensaje es a través de la espiritualidad y la metafísica. Y eso se mezcla con la música, en el sentido de la letra y la composición eh, o los arreglos musicales. Cada vez que hacemos una, una canción o, o tratamos de, de entregar la, la, la, la música, eh, es con, esa, con ese motivo. No, no es por pretensión, sino que es más bien para, para que nosotros mismos nos entreguemos ese mensaje. O sea, es que es como... Algo recíproco, quizás también eh, es importante entregar eh, un poquito de luz, un poquito de, de, de positivo a la gente, pero más para nosotros mismos, para, para nuestra propia arquitectura personal. Los sonidos que ocupamos con, con Bamba Morena eh, son los vientos, eh, bronces, batería, charango, zampoñas, quenas, arreglitos de, digamos, de samplers, así como midis también, y guitarra eléctrica le estamos incluyendo también a veces en algunas partes de algunas canciones. También, obviamente, desde el sur, desde el, desde el temo cuicuy, eh, está el trompe, eh, la trutruca, porque desde mi lado estoy. vengo de allá, un poco. Tengo un, un origen, así que eh, trato yo también de, de poner dos, eso. Como... Estas dos conexiones, del norte y el sur, eso finalmente también eh, queremos rescatar con Bamba, porque desde dónde viene las profundidades, de dónde viene el Camilo, llegar finalmente a hacer toda esa línea hasta llegar al norte que te lleva a la luz. Lugar, región, inspiración y composición acá todo el mundo conoce nuestra región al Cerro Dragón no sé si ustedes han escuchado del Cerro Dragón es un lugar eh, en Iquique, en lo alto que hay un cerrito que tiene la forma de la, del, del dragón, como de la, del lomo la colita del dragón <ríe> en ese lugar tú te subes a ese cerro y puedes ver todo como si fueras un águila porque ves el mar gigante, estás muy por sobre el nivel del mar y estás muy cerca del cielo del, de, de las nubes y ves el mar entonces ahí tenemos bonitos recuerdos con, con canción de irnos para allá de, de tocar eh, de inspirarnos a través de eso de estar más cerca, siempre uno quiere estar más cerquita de, del cielo entonces tenemos recuerdos aparte de hacer la música de ir allá a pedir mm, a pedir ayuda <ríe> ayuda divina para, para sortear procesos eh, como músicos también independientes Entonces hemos vivido procesos de um, super heavy de que los músicos nos van a entender cuando uno pierde un material y ver qué hacer. Hemos tenido ahí sus penas, sus risas, eh, su proceso curativo ahí a través de la tierra calentita y mirando el cielo y pedir eh, qué se hace ahora. <risa> es seguir y, y encontrar la, la fe y, y hemos podido salir airosos de eso. Encontrar la calma dentro de la, de la ciudad que tenemos. Salir un poco más arriba te permite ver las cosas de, de otra manera. Al final eh, todos son detalles. Este es un juego nomás. Es un juego y hay que pasarla bien. Están las localidades del interior que también tienen su, su folclor. O sea, hay gente ahí súper hermosa y, y obviamente las noches, o sea, estrelladas a morir. Eh, las ñañas. Toda la gente que está ahí todo lo que, lo que uno recibe adentro, porque Equique es como, es, es la ciudad, pues, pero cuando uno entra a los pueblos, ahí uno se da cuenta de todas las cosas que, que como ciudad se han ido perdiendo, porque allá hay mucha tranquilidad también, eh, hay, hay una paz muy linda que se siente en la noche, hay un silencio también, que es muy conectado con el desierto, como, como estábamos hablando antes. Entonces, también eso inspira, eh, también dan, dan ganas de hacer canciones, o sea, incluso en el silencio, en la, en la, en la tranquilidad, eh, uno se inspira. No hay, no hay lugar creer? más hermoso que irte a un desierto y poder ver allá en La Pampa, en La Tirana, en Camiña, en Pica, en Matilla, tanto pueblo wow. hermoso y, y la gente también te enseña en una solidaridad y una apertura de corazón. Eh, pues no queréis bajar nunca pues no queréis bajar aquí pues, o sea eh, me quedaría viviendo todo el rato sí. allá si tengo la oportunidad es lo que uno quiere hacer arrancar de un poquito de, de la ciudad e irse allá y hacer todo su sistema de vida Proceso creativo y producción eh, Mamba Morena se consolida el 2020 21 en Iquique, con músicos del norte de Chile. Eh, pero nosotros, con Maggie estamos trabajando desde 2015, eh, creando las canciones, eh, componiendo, y todo ha sido de manera independiente y autogestionada, pero no, o sea, no les podemos decir cuánto esfuerzo hemos, hemos, hemos tenido que hacer para que esto eh, dé frutos Todo ha sido un trabajo bien, digamos... Duro y fuerte, pero pero es necesario, porque si no, ¿cómo vamos a saber eh, si, no lo, si no lo enfrentamos? Eh, bueno, nuestras producciones, eh, o la primera producción que tuvimos que realizar, que se llama Triple Llama, eh, fue realizada en Santiago. Ahí tuvimos que grabar, eh, fueron dos días muy lindos de grabación, invitamos a unos amigos músicos también, eh, y luego de eso... Empezamos a subir por Spotify y luego en Spotify abrimos el canal de YouTube. Cuando sacamos el videoclip de la misma canción, eh, ahí entendimos que había que hacer una promoción, obviamente un, un teaser eh, y esa producción eh, fue mezclada y grabada en Santiago. Queremos invitarles a escuchar esta canción que trata de la sanación de nuestro niño interno y con una palabra mágica que es Triple Llama, donde se aloja nuestro Centro Comando Corazón, esa fuerza interna que nos da, que nos da la vida y que nos hace ser quien somos. Esto es Triple Llama. Sin, sin, Estás viajando por Vereda Sur. Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio, el suelo sin milagro y oficinas vacías, como el último desierto. Y si observan la pampa y la imaginan en tiempos de la industria del salitre, verán a la mujer y al fogón mustio, al obrero sin cara, al niño triste. Cantata Santa María de Iquique. Percepción y desarrollo cultural de la región. A la gente le gusta la, la cultura, o sea, hay, mucho, hay mucha gente que va a los, a los recitales cuando hay en vivo, sin embargo, eh, no hay espacios como para los artistas. Eh, acá, por ejemplo, existen eh, lugares como emblemas para la música eh, en Iquique, eh, que es uno de ellos que, bueno, que es bien tradicional, que se llama el Rincón Huachaca. Ahí pasan uh -huh. muchos muchos artistas, aunque es un lugar bien pequeño, hemos tenido oportunidad de tocar ahí y claramente es un lugar muy, muy tradicional. También está el Museo Regional, que recibe a mucha gente también, eh, pone un escenario a veces afuera. Y hay tocatas de gente joven, eh, algunas bandas en vivo, como de bronce. Y eh, el, eh, la Casa de la Cultura de Iquique. Que, que, eh, hay un paseo en Iquique que se llama el Paseo Baquedano, que es, es, es como una calle larga, ¿sí? Por donde pasaba el trolle, en ese tiempo. Y uno va, eh, es, es bien largo, son como seis cuadras más o menos, de más quizás. Y en, en, en, ese, en ese tramo hay... hay Hay mucho restaurante, pero también ahí está la Casa de la Cultura, eh, está el Museo Regional y al final también está el reloj donde está la pérgola, que es donde, donde termina eh, este paseo y está el Teatro Municipal y ahí también se juntan los, no sé, los Tinku, los Salay. Sí, los grupos folclóricos. Los grupos folclóricos sí. a ensayar y ahí, ahí ponen música con radio, o sea, con súper así... Y a nosotros igual nos da entre alegría y de repente ya uno queda mucho rato, igual da como, pucha, que lata que tengan que estar en la calle ensayando, que no haya ningún lugar como un centro como para ellos, como cosas así, como que uno se pregunta. Po. Ah, y otras cosas que también se hacen en el interior son las fiestas como, no sé, eh, bolivianas, donde invitan a bandas de repente chilenas y todo, pero de repente son bien así como entre ellos también, pues. Hacen la fiesta, no sé, pues, del corte de pelo de la guagua, que cuando la guagua le crece por primera vez el pelito, Ajá. le hacen un corte de pelo y ahí hace una celebración y hay música y todo. Y ahí invitan de repente a bandas eh, de, de Quique o, o de alrededor. Pues. O también cuando los terrenos son recién están entregados, cuando se compra un terreno también hay una celebración ahí se va a challar y ahí invitan. Una vez nos invitaron y quizás por temas de como de tiempo parece que no, que no resultó, pero esas cosas se dan, o sea, son muy, son muy de acá. ¿Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres... Aprovechando la, la instancia, eh, presentar la canción Yo Soy, que habla de nuestro, nuestro ser interior, lo más profundo que hay, es un alma que nos une a todos. El yo soy es una gran palabra de poder donde podemos decretar nuestras más profundas intenciones. Así que con ustedes les dejamos este hermoso tema que se llama yo soy. Estás viajando por Vereda Sur. Luis Atvis, compositor de la cantata de Santa María de Quique, Checho González, Antonio Prieto, Guiracocha, Banda Malcus, Tomasa del Real, American Sound y Tropical Sound son artistas que han emergido desde la región de Tarapacá. La importancia de trabajar con medios independientes y otros artistas de la región. Muy importante poder colaborar con otros músicos y otros artistas de la región, ya que cooperar con otros músicos, con otros artistas, hace que esto sea mucho más eh, sencillo, quizás, eh, o, o le da una fuerza distinta para poder organizarse y para poder eh, concretar, digamos, alguna tocata, alguna presentación. Aprovechamos de visibilizar a estos sí, artistas que... De saludar también y agradecer a la banda a Los Runaucas también que colaboraron con nosotros en la canción Triple Llama sí, sí. y a la productora audiovisual, la productora El otro, El otro Enfoque. sí También que trabajo que hizo este muy bello video que lo pueden encontrar en YouTube, en nuestra plataforma, y que está muy lindo. Y a través de ese video también se nos abrieron otras puertas, entonces es un trabajo súper eh, bello y colaborativo con gente de, de, de nuestra zona. Me gustaría contarles de algunos artistas que hay acá en la zona, eh, que es la Karolkin, eh, la Intensa Soledad, está la Magnífica Siembra, está Mono Urbana, está también Guita del Sol. Eh, pero en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes a su varela con la frontera imaginaria. Ando por los desiertos, no sé ciertos, la línea imaginaria en la frontera. Sendero incierto, qué desolación. ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde me voy? Papacito, yo venga le cuento, misiones ganarme el sustento, yo no vengo a hacerle manana novia y mira, estoy durmiendo en la Quiero darles las gracias por esta invitación, eh, fue muy agradable poder escucharnos y, y conocernos. Siempre es maravilloso que otras personas se puedan abrir a escuchar a un pedacito de, de cada re región y uno abrir eh, su corazón. Es algo que, que se necesita mucho. Todas las regiones tenemos algo, algo que decir y que sea a través de ustedes de Vereda Sur, Y, y los invitamos a todos los que nos están escuchando a que nos puedan seguir, eh, a Mamba Morena en todas sus plataformas. Vamos a estar sacando eh, música, música nueva y con mucho amorcito. Desde el norte de Chile con la fuerza del sol, aquí Mamba Morena, servicio eh, de la luz. Así que mandemos un jayaya de acá desde el norte de Chile. jayaya Hemos presentado el capítulo 2 de Vereda Sur, región de Tarapacá.